Halo oh, pesonicoa. Gabón lussonicoa. Gabón anesónicoa. Ah. Bueno, bueno, bueno, nos adentramos en noviembre, otoño pleno, llegando al invierno, The Grasses of Danbarton. <risa> Lauralita nos invade la ciudad. <risa> Las vajenas han muerto en San Sebastián. <risa> Nosotros lares ya teníamos África, mm. que habíamos tocado un poquito con Cabo Verde.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 Bueno, bueno, más pistas. Claramente, una apuesta por el mestizaje. Vemos los puentes con el jazz de forma clara, pero total. es que de, de fondo hay una percusión tradicional africana que no podemos pasar por alto. Total, total. Y yo también diría que mucha presencia instrumental, ¿no? Muchas capas con mucha riqueza. Ahí va la percúrse. Y queda claro, pero es que es un género radicalmente festivo. De hecho, originariamente se vincula a celebraciones tradicionales del África Occidental. Y junto a ese carácter festivo está... Ese interés continuo por recoger la voz de las gentes más marginalizadas. Un movimiento cultural que busca el fin del status quo. Esperamos que este Afro Detecto Beat y sus seis pasos para detectar en qué rasgos diferenciar mm. el Afro Detecto Beat de otras cosas sea de utilidad. Te ha como un beat. <risa> mm. Llega el momento de conocer a una de las reinas de Afro Beat, el que parece que hay consenso. Mm. Aunque el elenco de artistas que sigue resignificando y extendiendo el género es enorme... ¿eh? Hay un nombre que sobresale por su habilidad por mantener la esencia más pura y reconocible de la Afrobeat sin privarse de mezclarlo con nuevas propuestas. Hablamos de la mítica, la reina del Afro Pop, la enfera, la emperatriz de la Afrobeats, Beach. Savage. Oh, yeah. Tigo Savage ha expandido el Afrobeats en particular y la música afro en general a nivel global. Y decir esto es mucho decir. En primer lugar, porque hasta hace poco el oeste de África solía exportar más rap y pop. En segundo lugar, porque hasta ahora buena parte de estos embajadores musicales eran Maromers. Véase, Whisky o Davido. Vamos a conocer un poquito más a Tiwa. Mm -hmm. ¿Qué sabemos de Jane Sonicoa? Bueno, pues Tiwa migró con 11 años a London con su familia. Y desde pequeña se interesó por el mundo de la música. De hecho, al principio no fue a través de sus virtudes como cantante. Se interesó por la música a nivel compositivo, instrumental. Lo de sus capacidades vocales fue algo que descubrió más tarde. Mm -hmm. De hecho, no fue en Inglaterra donde lanzó su carrera. Y esto es algo curioso que hemos visto en bastantes artistas eh, nigerianos, nigerianas, que tenían raíces familiares en Londres, estuvieron por ahí, pero el lugar, la industria musical que les acogió para lanzar sus primeros discos no fue la inglesa, sino que lo hicieron a través de la industria Nigeria. musical nigeriana. ¿Sí? ¿Sí? Tigua, de hecho, no ha roto con sus raíces, sigue vinculada a su tierra. Está muy comprometida con la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con la reivindicación del orgullo afro. Con el fin del estigma del VIH. De hecho, ella en el cole, en su etapa en Inglaterra, eh, vivió un racismo desgarrador que, como reconoció más tarde, le llevó a intentar quitarse la vida en dos ocasiones. Pues sí, cambiando de sí. tema, algo que te ha gustado mucho ver es su complicidad con la comunidad LGTQ+. Sí, las artistas que nos van a acompañar hoy se han mostrado cercanas a la comunidad en un territorio en el que posicionarse no resulta siempre fácil. En su último disco, tigua tiene una colaboración con el icono queer y figura imprescindible de la comunidad Sam Smith, que de hecho es uno de los temas más escuchados de su último álbum. Uh -huh. Últimamente, eh, tigua ha pasado una etapa difícil y parece que ha tenido una enfermedad de la que no se sabe mucho, pero que le ha apartado de los escenarios durante varios meses. Y de un escenario en particular que le ha dolido especialmente, uh -huh. porque tenía un concierto preparado para el Wembley Arena... El espectáculo llevaba por nombre tigua a Beach and Friends. Iba a ser la primera vez que un artista de Afrobeats se iba a subir como artista principal a ese escenario. Ah, vale. Y no fue, pero vamos a tener tigua para rato. Sí, las últimas informaciones dicen que dichas por ella que lo ha pasado muy mal a nivel de salud, pero parece que ya está mejor. Te Así celebramos. que bueno, vamos a escucharla, ese ¿Sí? afrobeat del bueno, vamos a ponernos mm -hmm. un temazo del tercer y último disco, Celia. Donde en lugar de lanzarse a otros horizontes, decide volcarse todavía más en el afrobeat y hacerle un homenaje al estilo, al estilo mismo, para crear himnos que empoderan a mujeres y niñas. London. Vamos con... Tí a beach. córdoba <tose> If I follow politician, you go here and for paper They go call them prostitution Who like enjoyment? If money they for pocket She be national budget you We go blow up my like trumpet Koroba, koroba, koroba, koroba, koroba, koroba, koroba, koroba, meh Koroba, okay. okay. koroba, koroba, koroba, koroba, meh-yangariya Koroba, koroba, koroba, You. Smart thing, you don't move You come, they shout only The money you know we're for Bamboo, me you I don't mean about are you are tall monkey dey walky bamboo take let do okay. Sonicoa Postoncia 612 286738 Aim 612 286738 Sube música Enchunadito goo oh, oh yes, yes. En del futuro aquí llego tu bibitu perro del futuro duro duro ¿Vale? jónico ah. la que bail y se suelten en la sala oscura la liélula teje en tus danzas voladoras con su hilo invisible magia la anciana borda una nota musical en su pañuelo de tela se suena La madre remienda el calcetín para el disfraz de su hija, sabiduría. Yo necesito el arte para crear el mundo que deseo, coso con arte y cultura el mundo que deseo y todas, todas nosotras sacamos el hilo de la madeja sónica. Si Este es nuestro estoy todo, ¿dónde está el tuyo? ¿Habré que decir? Me I don't understand anymore. Siguiente parada. Pues hemos empezado con el temazo del artista estambre Y vamos a continuar hilando con las raíces del afrobeat, afrobeat. Como me gusta Nesónicoa Falta nos hace ver un poquito de contexto en esta madeja En la que cada dos minutos van a escuchar a través de sus oídos la palabra afrobeat Eso es. empezamos. El Afrobeat. Venga, pongo el contador a cero, continúa. Sí. Pues el Afrobeat es un género musical que surge a finales de los 60 en Nigeria. Es una mezcla, un viaje podríamos decir, de diferentes músicas. Ritmos africanos con jazz. Vamos a encontrar también funk. R&B y otros ritmos, influencias más contemporáneos. Uh -huh. Ritmos complejos, un poco, bueno, como es el jazz también, ¿no? Bases repetidas en bucles, como nos gustan. Instrumentos de vientos a tutiplen con largos solos instrumentales. Y como suele suceder con estos estilos que nos gustan, no surgió nada exclusivamente como género musical, uh -huh. sino que fue un movimiento cultural que reflejaba la realidad política, social y económica de la época, recogiendo uh -huh. las voces de las personas y los colectivos más invisibles, más marginalizados. Uh -huh. ese fue en su origen, pero el Afrobeat ha, ha trascendido y ha cruzado fronteras y ha ido transformándose e influenciándose pues, por otros elementos musicales más contemporáneos. Eh, pero eso, como acabamos de decir, siempre muy importante e intentando reflejar eso la cultura nigeriana y africana. ¿no? El Afrobeat se vincula con Nigeria de forma natural. Cuando decidimos hacer una madeja sobre el Afrobeat, también aparecía Ghana como un lugar en el que hay una uh -huh. cultura musical del Afrobeat muy potente. Y luego es curioso eh, al, al ver la influencia que ha tenido lafrobit en Nigeria en otros países subsaharianos el rap tiene una es digamos el, el pulso el ritmo que, que recoge las voces de los barrios más marginalizados ¿Sí? y el pop es visto como bueno pues como de, de, de, de gente más naif o de élites y sin embargo en Nigeria Muchos raperos se meten en melodías pop y viceversa, y colaboraciones en ambos sentidos, y se habla del afrobeat como ese puente que ha ayudado a unir esos dos estilos que en otros lugares están muy separados. Se nota a quien ha empezado a hacer los deberes profundamente, ¿no? <risa> Esto me parece muy bonito. Bueno, pues hablando de voces originarias, hmm. pues seguramente os venga a la cabeza Fela Kuti... A Tony Allen, ¿vale? Batería de la banda que luego continuó su carrera. A Suny Adé también. Bueno, hoy en esta segunda parada os vamos a traer al hijo mayor de Fela Kuti, a Femi Kuti. Nacido en London. London. Cuando sus brazos se separaron, fue a Nigeria con su Aita y con 15 años y empezó a formar parte de la banda. Tenía el saxo como instrumento principal. Bueno. Y bueno, lejos de estar a la sombra de, de Suaita, ha ido haciendo una carreraza musical, siempre también con un compromiso político y social muy presente. Los directos, no, no lo hemos visto nunca en directo, casi tuvimos la oportunidad, que vino a Davadá, eh, pues justo prepandemia, como no, todo sucedió antes de la pandemia. Pero eso, que los, los directos deben ser muy potentes también por los mensajes que dicen los mm. directos, ¿no? 12 álbumes a sus espaldas, en el último, en 2021, un proyecto en conjunto con, con su hijo, Made Kuti, la saga de los Kuti. <risa> bueno, hablábamos del saxo como su instrumento principal y ahora esto nos os va a olvidar. Son estos datos mnemotécnicos que ya vais a saber que Femi Kuti tocaba el saxo porque... Un dato que nos ha hecho un poco de gracia. Sí, es verdad que nunca, nunca hemos nombrado al libro Guinness de los récords. Somos, eh, <risa> sí, somos más de los min. Bueno, pues eh, un dato curioso. Sí, pues aquí el amigo Femi es nombrado <risa> dentro del libro Guinness por mantener una sola nota durante 51 minutos y 35 segundos, lo cual habla de ese control que tiene en su respiración circular. Pues que O sea, el es locochón, ¿no? 51 minutos. Es que yo no sé que mantengo 51 minutos. Bastante, que respiramos. O sea, a veces, a veces no, que nos cuesta. La misma nota, me parece loquísimo. Así que nada, hoy os vamos a traer un, un temazo con colaboración también del rapero eh, Justin Day o Mos Do your best. Al lorito este temazo. Seis minutazos de buritito mm -hmm. afrobeat del clásico. Saboreadlo bien, que después nos iremos a fórmulas más contemporáneas. Suelten esas caderas, las piernas, la pelvis. Esa respiración circular, a ver cómo va. 51 <ríe> minutos, claro, con razón. Hace <ríe> canciones tan largas. Femi Cuti. Do your best. Change I seguimos desenredando esta madeja para presentaros a otro huracán cuando elegimos hacer una madeja sobre lo que se cuece en Nigeria no sabíamos que su creación musical tenía unos tentáculos que llegaban tan lejos de las coordenadas de Lagos parece que hemos llegado en el momento más apropiado para hablar del Afrobeat vamos a ver que nos depara la siguiente parada Aunque mucho menos conocido que el descanso de la Super Bowl. El supertazón, que dicen en Abiyayala. Me gusta mucho más el supertazón que la Super Bowl. Me, me, vamos. Encanta, me vuelve loco. Pues también en la NBA tienen NBA, ¿no? Que dan más Afrobeat. Afrobeat, NBA. London. <risa> tienen un descanso dedicado a desplegar un espectáculo musical. Y al Lorete, porque el NBA... Hacía mucho que no decías al Lorete. <risa> All Star Music este año hicieron un especial dedicado a la Frobits. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Lo dicho, querida comunidad, estamos en la cresta de la ola eligiendo los estilos de nuestras madejas. La NBA y la 97 unidas por una misma causa. <risa> y para elegir a quiénes iban a mostrar a su público los varoles de los valores del la Afrobeat eligieron a a dos varones, a Burna Boy, un compositor nigeriano que tras una etapa en London decidió lanzar su carrera musical desde su Nigeria natal con y, un Grammy en sí, las espaldas y a un artista que te deja flipando, sí, sí. a Rema. Sí, rapper y cantante nigeriano, el más joven del trío, pero que tiene Mil millones de escuchas de su canción Calm Down, Mil millones de escuchas, nunca he visto tantos tantas escuchas en Spotify, ¿no? Es impresionante. He visto, o sea, muchos números, muchos números. Y bueno, junto a estos varones, la NBA en alianza con la Lagota MasAspi nos trae a <ríe> nuestra siguiente parada, también ganadora de un Grammy por su colaboración con Drake y Future. De hecho, Esa canción se trata de un sampleo, en realidad, de nuestra siguiente artista. Nos referimos a alguien que no solo consiguió entrar en el Billboard con este tema, sino que también se hizo un huequito en la lista de éxitos estadounidenses con su colaboración con el compositor nigeriano Wizkid. Hablamos de un artista que también ha colaborado con la mismísima Beyoncé en su último álbum. Creo que vamos a decir ya su nombre, ¿no? Hablamos de la interesantísima, maravillosa, elegante y poderosa... ¡Themps! ¡Oh, yes. es cantante, compositora, productora... Te como con voz oracular, ¿no? Igual que ella. <risa> voz oracular... Hace R&B del clásico... Fusionado con esencia Afrobeat... Relacionándose con naturalidad con el rap y el blues... Atrayendo a las grandes de la música urbana global... Solo tiene dos EP's os recomendamos porque es de estos discos que os pueden acompañar durante largas semanas. <risa> hablamos bucle, de hablamos el... de bucle. Total, For Broken Ears, maravilla pura. Vamos a escucharla. Vamos con Temila de Open EG. Vamos con temps Free Mind. One is the joy that you cannot waste and the other one price that you cannot fix This is the peace that you cannot buy Finding a way where you cannot see Man with this system he cannot pray I need to find relief. I'm falling, I might be falling, I might be falling, yeah Laro gaitama zazpi irratiak amar urte bete ditu Eta zurekin ospatu nahi dugu Horretarako abenduaren bian goitzeko amaiketatik aurrera Irratzaio berezia eskainiko dizugu Eta elkarrezagutzeko aukera paregalea izango du nezatu zaioa, edo etorri maionako galtzadan dagoen estudiora eta gozatu gurekin. Zaruguita mazazpi, irratia. Ametz egiten duen, irratia. Bueno, bueno, vamos ya como se van metiendo estos elementos más contemporáneos. To... No. Dale, dale, que nos pues nos liamos y nos seguimos enredando en esta madeja con ese afrobeat hecho a fuego lento a las orillas del río Níger. Pasamos de los orígenes a las reconceptualizaciones más actuales del género. Y empezamos por todo lo alto con mm. la popularidad por bandera porque hay un nombre que destaca sobremanera por su impacto y reconocimiento dentro de este mundillo hablamos de Aira Starr oh, yeah. bueno antes de empezar con este huracán no tazas de contexto ella nació en Benin mm -hmm. Pero es una artista crecida en Nigeria y es desde esas latitudes donde ha desarrollado su carrera musical con algunos hitos que vamos a nombrar. ¡Al Lorete! En los charts de Nigeria, hasta que no llegó Aira Star, no había habido una mujer con una canción en solitario que alcanzara Eva. el número uno. Historia de la música Estamos relatando desde Total, total. De hecho, mucho cuidadín porque en la próxima edición de los premios Grammy Aira está nominada a la mejor performance de una artista africana por su temazo Rush. Y seguimos con los datos que nos habla del bombazo que se esconde detrás de esta artista porque es la artista africana más joven en llegar a los 100 millones de visualizaciones en YouTube. Wow y la primera en hacerlo en solo cinco meses. El equipo de Madehasonico está aportando ya de cerca de las 100.000. Porque nos hemos quedado loquitas con esa moto mami nigeriana que desconocíamos hace un mes. Y para terminar, pero no menos importante, Aimae Ira Star va dejando himnos para la comunidad LGBT+ Aquí ya nos meteremos más adelante, que Luisónico está, que no para investigando, investigando para o hacer falla. un tutti frutti, que vais a flipar de todo lo que se mueve en la comunidad en Nigeria. Y con ese contexto, que ya veremos que no es un contexto fácil, eh, Aira ha sido bastante clara con bastantes de sus composiciones. Vamos con dos. Uh -huh. Junto a la rapera Darku, de London... Hay una canción que se llama Disturbing You, en la que en el estribillo canta ¿Por qué te molesta tanto que seas feliz? Uh -huh. Y la canción con la que inicia su único álbum hasta la fecha. Hablamos de la canción Cast. Y es que además, en la pregunta directa de una fan sobre si se había inspirado en la comunidad LGTBIQ+, para escribirla, Aira respondió Era una canción para todo aquel que se sintiera diferente en una sociedad gris. Otro dato, estamos hablando de un artista que tiene 21 años. Y como ya sabéis, eh, queridas integrantes de la comunidad sónica, ¿eh? cuando hablamos de la edad de nuestras artistas, no nos gusta sorprendernos de su poca edad, ¿no? Aunque es mentira, no estamos sorprendiéndonos, ¿eh? ¿eh? Ni añitos, ni añazos, como solemos decir. Sí, porque esto también, ¿no? Lo hemos comentado, que parece que al destacar la juventud de alguien eh, hay cierta como idea adultocentrista, ¿no? En la que parece que nos debería sorprender esa capacidad creativa de alguien joven. En este caso, dicho todo esto, eh, comentamos su edad porque es que no podemos creer ¿Ya? cómo es posible que le haya dado tiempo a hacer tanto Eso en tan más poco por el tiempo. tiempo tío. Sí, siempre sí, prácticamente en prácticamente dos años nuestra artista Sonicoa Ha colaborado con artistas globales como... Al Lorete, David Guetta. <ríe> <ríe> <ríe> Kelly Rowland. Sabéis que la de las Destiny's Child, ¿no? A Kelly estuvo con la Beyoncé. Ah, vale. No, ya y aquí yo. ya me caigo para atrás. Ya, ya, ya. También ha colaborado con Becky G. Ay, me gustan mayores. <ríe> sin pijama, sin pijama. Eso, eso. <ríe> Pero también aliándose con artistas panafricanos como... El Gran Totó. De Marruecos. Tayla. Sudáfrica. Libyanca. Camerún. Y por supuesto, con todo el Star System de Nigeria. Whiskey, Crayon, Cheque. Y también con nuestra artista estambre, Tiwa Tiwasabish. En esta maravillosa canción que tenemos de fondo. So I need to you, permission to give me permission to show you the thing I carry. Lainetan dut, lainetan dut, So anything I can do to you If only you give me the permission to Give me the permission to Show you the thing I Canción que nos vuelve Lockers Porque es un canto al consenso Es una descripción de todo Hotel. lo que te haría Pero eso sí If you give me the permission, me permission <risa> Vamos ya a poneros un temazo de Aira En este caso Ese temazo que os decíamos sí. antes El que la ha llevado a los Grammy, uh -huh. el que la ha llevado a ser la artista africana con más visualizaciones, siendo la más joven. aire Airstar Rush. you must hustle if you want job You no know, finish, they won't fight us If them, they run them, no fee catch up I know they form, say I too righteous No con, they form, say you too like us You no know, get the time for the hate and the bad energy come my mind on my money Make you dance like broccoli Steady green like broccoli Steady on entsun eta gozatu Temne vasinotin nego si sunt wenaita for the club go ton kilo they want back pa mi awa lako ba suprint musagushi cerramos madeja de hoy con capítulo colaborazados pero a lo grande Claro, de hecho escuchamos una de las colaboraciones más potentes de tigua Sí, Tiwa con Nasake. Sí, la canción Loading. Load. Vamos a tirar del hilo Marvin Records, que se trata de un sello discográfico que reúne lo mejor del Afrobeats, donde están... Varios de los artistas que os hemos traído hoy y varios más. No sé si os habéis dado cuenta que a veces decimos Afrobeat y otras decimos Afrobeats, con S. A veces lo hacemos de una forma muy marcada, para que no os perdáis de si nos referimos a una cosa o a la otra. Os vamos a ir detallando en esta parada. El sello Marvin, fundado en 2002 por el productor Don Yassi, reúne artistas como Aira Star, Rema con su hitazo que me ha dejado a mí todo locker eh, con mil millones de escuchas Calm Down, <risa> Crayón, Johnny Drille, Voice Space y bueno, antes os hablábamos de los orígenes del Afrobeats sin ese. Os dais cuenta, ¿verdad? He dicho Afrobeats <risa> con Fela y Femi Kuti, con esos ritmos africanos, con jazz, funk, el Afrotecto eh beat es en singular, ¿vale? <risa> Ahora hablamos de Afrobeats Ganesse, desarrollado en Nigeria y Ghana y Reino Unido en los 2000 2010, es un cóctel moderno de house británico, hip life y highlife de los ganeses, cuidado, hip hop estadounidense, dancehall jamaicano, soca caribeña, juju yoruba, R&B afroamericano y embolo congoleño. ¿Cómo te quedas? No tenemos un detecto en bolo congoleño. Lo tenemos que dejar para otra madeja. Prometemos que iremos con él. Pero este cóctel es un poco para así eh, ir tela. buceándolo. Bueno, sabemos, eso sí, que la Ford Beats suele ser jovial, mm -hmm. producido digitalmente, más rítmico que melódico y cantado en inglés, pero ese inglés producido en África Occidental. sí. En lenguas pidgin o en idiomas locales nigerianos y ganeses. Se puede decir que tiene menos carga política que el Afrobeat que os presentábamos al inicio. También es verdad que el contexto histórico en el que surgió, aquellos años 60, eh, luchas por la independencia frente a la colonización africana, pues hablaba de otro mm. tipo de contexto. Mm. Como describe el productor de, de este sello discográfico de Marvin, Don Yassi, este sello de Afro Beats con ese, ahí reside la magia de nuestra música de Afro Beats, que nos da energía, alegría y felicidad. Hay muchas lágrimas en las calles de Nigeria en este momento, pero por la noche en los clubes es como si nada estuviera pasando. Este lo dice representante del High high Life. Sí, sí, con unas gafas de Valenciaga. Pues en 2022, que fue el décimo aniversario del sello... Uh -huh. Inciso, inciso. La roguita más aspi y rático amargaran urte urrena y sangoda erebai urrengo abenduak bi, baite guai. ¿y qué vamos a hacer? Una canción colectiva. Va a venir Valentín. Yo creo que sí. ¿Y Aranda? También. -ba -ba ¿Beto va a venir? Bueno, Beto seguro. A ver, eh... Va a grabar unos vídeos. <risa> pues bueno, como íbamos diciendo, eh, esta esta idea de la Laura que nos viene de los Marvin Records, que cuando cumplieron <risa> los 10 años decidieron hacer una, un disco, ¿no? un una álbum, canción, un álbum, un, álbum, un, álbum un álbum colectivo con toda la peña que anda ahí metida en, en la productora. De hecho, pues claro, Marvin en ese momento ya no solo fue una productora, sino que es el nombre del, del grupazo total, que formó este disco. Total. Bueno, Aira, que es una de las artistas que hemos traído, es la única frontwoman en este en este grupo de Maromers, de la Frobits, pero que da todo el flow, por supuesto. Pues vamos a escuchar a toda esta banda de Marvin Records. Este Afro Beach Colectivo Eso es, hoy cerramos con Mavins, Airstar Rema, Bayani Crayon, DJ Big M que nos cantan? Amina Tifuti. Eh, wa babaluma blab bam bam to the food. Oh rude. Ba, hemen jarraitzen dugu kon el Afro Beat y el Afro Beats. Afro Beat, Afro Beats. Afro Detecto Beat. Eta <risa> Afro Detecto Beats. Bueno, Baina, uste dut gaurko tutifrutian jarraituko dugu lare bai... Osea, Nigerian bertan, eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Oso potentea izan da hau prestatzea, hau dana, bueno, temazoak e, ya horkitu ditugu e, buklean jartzeko. <risa> Eta tuti frutian, ba, bueno, la urpen txiki batean dugu zuek erabakitzeko geratzen zareten ala, ala ez. Oso ondo, eta norekin etorriko zara gaur luizonikoa. Ba, bueno, pista batzuk emango dugu. Hogeita zazpi urteko nigeriar abezlari kompositore eta artista batekin -E YBNL princesa moduan ezaguna. Eta, esango dugu bai, 2000 eta sei honekin e, YBNL kontratu diskografiko bat zinatu zuelako. Horratik deitzen dute... Princesa. Oh yes. Oh yes. Bale, bueno, hor sinatu zuen, baina gero asalduko guapurtsuat gehiago eta asakonago Bueno, gata askabaten ostean, e, seio deskografiko hori utzi zuen, eta e, Artista honen gauza potentena da, e, Nigerian lehen disco album queer atera zuela Asike, hau da nahi entzun nahi baduzue geratu gurekin Eta geratu temi oku azarekin. I must see I'm over Somebody, me Somebody give me a megaphone So I can sing my love Though I know your heart is cold Somebody buy me a time machine Bueno, Temi, Owasa, en Tzutenarigara... Bueno, Fondón, Afro Beats, bastante, ¿eh? Afro Beats, oh yes, oh yes, oh yes, bueno... Percusi africana en Tzutenar... Vai, vai, vai... Afro Beats, detecto... Vai, vai, En Bolo Congo, Soca Caribeño, Sergueyao... No eh... <risa> Sergueyao... Hip Hop estadounidense, también... London... <risa> Hi, Keep Life, Hi Life from London, ¿no? Oh my gosh. <risa> from Ghana. <risa> bueno, temio mío WhatsApp eh es eh es en Hayo Lagosen y Jori Nen Hayosan beste iribat eh Chiquiago, Mendevaldean, eh, Nigerian geratzen gara eta e, temi, temi obuazaren historia bizitza musikak zeharkatzen du. Sortzi urterekin bere lehenengo abestia edatzi zuen. Eh, Elizaren coroan abesten zuen uh -huh. eta 12 urtereekin beramatzuk eh gitarra bat eh, operritusi hon eta berabakarri hasizen autodidakta gitarra pim pam pim pam. Beste do it yourself. Do it yourself. <laughs> bueno, emere zure eh, Instagramen bideaz tipo batek zagutu zuen Temi eta tipo hau hola mire deitzen da nahiko bueno, afamatua da bai eta Bezerian. Bai, Nigerian, bai. bai Eta zeio bat dauka, zeio diskografiko bat e, dauka Gero, bueno, temike aurkituko zuen Matxilo bat zela, orain kontatuko dugu Baina gauza da, eskatu zion e, Hori, lagosera joatea berarekin Bueno, bizitzera eta zeioan e, Hori, Hrabatzeko. bai Eta, bueno, lagozera joan zen e, Eta zeioan e, zartu zen Bale, eta Zeio diskografiko horretan e, YBML Eh, orko sei discográfico Princesa ditu zuten, eh? Se izan san, ba Leen emakumea. Leen Bai, bai. Eta, bueno, beraz, orso arro dago, eh, izen horrekin... Princesa dekin, eh, nik uste nuen que... Eh, <risa> ez, ez, ez, zuela, ez zuela gustoko princesa kontzeptu hori. <risa> bueno, zeio netan, bost urte gonzan, eta gia da, eh, temi, oguaz, jartxamaduzue eh, interneten, eh, bost urte geroago gertatu zen konflikto, o, oine asalduko dugun konflikto buruz hori da, geien aurkituko duzuna. Oza, bere karrera musikalari ariburuz gitziago, baina gatazka, eh, Zalbame de lux. Zalbame de lux, hori yeah, da, total. hori da, hori da, bai. Bueno, zer gertatu da, zer gertatu zen eh, boz urte geroago. Ba, bueno, eh, temik eh, abestiak eh, komposatzen zi, zituen, hori eta piku abesti komposatzen zituen boz urte hauen eh, zehar, baina zeioak bakarri publikatu zuen lau abesti, oza, sea, lau abesti boz bo Bai, super gutxi, no? Eta zer gertatzen ari zen, no, eh, temik eh, pentsatzen zuen. Eta gero bebaian esonikoa. Ah, bai, eh, gainera ja bakarrik Macarric diskografikoarekin eta Ola Miderekin zeukan erlazioa du zeukan erdinot eh hor e, musikalki va ba, bisitzen tipo nenetzean, eh, eta bere emakumea zegoen hor erre bai, eta bueno, ba, badirudi emakumeak egiten zituela ba komentario nahiko e, bueno, nahiko itxusiak mm -hmm. bere bueno, Temiren e, Ba, eh, egoera soziala eta bere familiari buruz, ez? Eta bueno, bukatuzuen nahiko naskatuta. Bai. Momentu batean zuen o sea, listo eh emendika aterakonaz eta izan ere, o sea, aterasan seiotik eta bilabetean ja bereleen alguma publikatu zuen beste bueno, beste zibil batekin, Bai, eh? bai. Eta bueno, hau da, bere momentua, ¿no? Historia era pasatoko den momentua. Eh, bere nigeriako lehen Album queer Es que, claro, nire itensait Como potentea, eh? entzutea hori eh? Osa, bueno, a ver bai. Es dut asko sagutzen África esta, es eh? Baina, como lehenengo album queerra Da, zeu ser potentea bai, bai, bai, bai, eta bera que egiten du, eh, bere bizitan Ondorioak izan di, eh, dituela Bueno, eh, izendatuko dugu Bai, berize da... ser, ser... Ba, orai, esan, esan. I, be, like, say Them swear for me Bueno, Temio guaza jartzen bat duzu, eh? e, albe, iru albun dauka eta hau da lehenengoa, bai. Karos, ezaten genuen horain, zerkinplikatzen zer plikatzen duedo, ze ondari dauzka lehenengo albun queer bat ateratzea, ez? Mm -hmm. Eta, bueno, elkarrizketa batean, oke okay, Afrikan, hau datu hau atera ditugu. Bai, berak ezaten daulen, albuma sufrimendutik atera zaioela. Feminista queer izateagatik, ba, diskriminazioarekin bizitzen da dela Nigerian, bai. Mm -hmm. Bale, eta gila da, guai ba, e, bien elzei otik aterazanean, e, ba, argi esan behar zuen, nondik aterazentzitzaren musika, ez? Ba, bi sama bat zeukan, deskargatu behar zuena, ez guztoko aizateko. Bai, bere hitzetan berak dino, every time someone projects heterosexuality into me, I am immediately consumed with the disgust of all my, all my lesbian ancestors, mis ancestras lesbianas bye, that hide in the closet and put up with men Pum. Beraz, esaten du naskatuta egiten nau de rigoresko heterosexualita teoríez Bai Eta be bai, beste ez e, aldi bate hartu dugu, e, non esaten du abestiak ni, nire bizipenetan eta inguruko emakumetan inspiratuta daude berriz ere zure burua urkitzen duzun bitartean zure azkatasuna nigeriak leku bortitza izaten jarraitzen du mm -hmm. Bueno, eta ez duela bakarrik oni buruz hitz egiten, no? Be, bai. Hori da. Gero dauka beste tematika bat asko gusten saiona, de bueno, gusten saiona abestietan egotea eta da erotismo, eh? Erotismo. Bai. De bai. berak bai. du, ba eh heterosexualak beti Daude expresatzen erotismoa, e, erotismo hori dazten dute abestietan, eta berakere baina izuen, ba... E, sexual eta erotismoori nigeriako album queer horretan presente egotea. Bai. <risa> Estabo segiada. Bai, eh? o sea, es, bye, es que tu tensión. Ma, Mañana, bueno, a ver, de este Es vagar Nigeria, no sabe Tidaude Gisonek, eh Mommy, Ah, vale, vale, vale. Está bueno, va, beste referente que San Berdi Bueno, eh, claro, eh, te miren eh eskutik, no? Ba, nigeriako egoarari buruz e, gauza batzuk ir, e, irakurri dugu, no? Iabetonetan, e, e, madeja prestatzen eta, bueno, e, gauza batzuk e, ezan nahi dugu, no? LGTBIQ komunitatei buruz, ba, nigerian nola dagoen egoera, anestonikoa. Ba, bai, e, nigeriako legeak amala urteko kartzalarekin zigortzen zaitu seksu berdineko pertsonen artean harreman seksu bat baldin badago. Bai, amala gero, urte, eh? Amala urte, bai, toma ya. Eta gero bein, kesta batean, bueno, egiten da Eta e, 2008an, euneko laurogeita zazpi pertsonek ezituzdela onartzen pertsona LGTB bat e, euren familietan Tau da, nahiko potentea Itzaropena hartzeko, no ba, itzaropena dago aurtengo inkeztan e, laurogeita zazpi hori jaitze dela e, irurogeira Osa, bueno, o bimila dama saspitik bimila dagoita irura, jeitzi da, burba. Bueno, goita saspi, puntu, baina, bueno. Orain dik, e, euneko iruro gehiak ez duela wow. nahi, bai, wow, wow. bere familian, bai. Eta, zinema bai, zinema bai, ikusi bai, dugu, ez Bai, izen datu gulen ere bai Nolibut, e, eta maten dukusi ikusi ditugula Nolibuteko ez dakitzen bat pelikula, baina... <laughs> Ez. Ez. Eta adiz, irakurri dugu, Bollywood eta Hollywooden atzetik e, munduko hirugarren e, produktorea da, no? Gaur, e... gaur ikasi dut, hau. Osea, dala, Hollywood, Bollywood eta Nollywood. Toma, ja. Toma, ja. Bai. Ba, horbe bai, zineman e, ikusi dugu, no? Hau, e, bai. E, bai. Pandemian, e, bi boien arteko filmat aterazen Nigerian, ife deitzen dana, Eta bueno, ba, lege hauek izendatzen gaudenez, ba Nigerian Film and Video Censor Board ba zituzten, o sea, kendu zuten zinemetatik eta eh eh, es, eh izan ikusi ezinemetan ez telebistan, vamos, censura. Bye. Eta bueno, e, beti gaude hor, no? E txarrak eh esaten eta gero gauza politak be ga, hau da gaurko gomendia, zinema, o sea, pelikula i fe na e, nahi, nahi baduzue. Eh e, ez dugu aurkitu bakarrik trailerra eta ez dakigu zaia den Ya, eh, aurkitzea, da. edo bueno e aurkitzen baduzue, idatzi, vale? Gure <laughs> postontzira rea, mesedes, ikusina idogu eta, bueno, kontestu ba, honetan temi oguazak bi albungeia guatera ditu, eta gaur bigarren albumatik Songs from the Closet abestiak Armairutik abestiek, igual. Eh, Total. Itzuliko menuke. <laughs> bueno, ba, bestirei bate auke, aukeratu dugu. Eta hori abesti hau, bere amari abestien dio, eta hau dino abestian bertsolarismo zonikoa. Ingeleza esu zenean, eh? Venga. Oh, how a guiz mama won't start to cry when she finds out that my love is on the other side. My lover doesn't think like them. My lover doesn't talk like them. My lover... It's from another land. I hope someday you understand that. As you're reading this letter, Mother, I'll be far away. Following my heart, like you used to say, and I promise my lover that I will stay until the end. Harry Codugo, Adehum from the closet. Temi of Waza. Oh, I wish mama won't have to cry When she finds out that my love is on the other side Oh, I wish mama won't shed a tear When she finds out that I'll be gone for years I'm gonna write a letter and I hope you understand That I am not like all the girls leaving in this land Mama, I know that you've been saying that I need to find a man But my lover doesn't belong here My lover, my lover, my lover, doesn't, like my lover, doesn't, doesn't talk, talk like that, that. my love, from another land, I hope someday you won't stand, my lover, doesn't think like my that, my lover, doesn't act like that, my love, from another I land, I hope someday you won't stand. <laughs> Far away. I'm following my heart like you used to say And I promised my lover that I'll stay until the end I've given him my word so I sing it in the song I say me and you, you and me I think we were meant to be Baby, no, no Don't set me free If this not crime, then I'll fall jail or die I'm so hungry, I'm so hungry I'm so hungry, I'm so hungry I'm so hungry, I'm so hungry Olo <speaking> lu <in> fane bi gbi to ba lo ati adeun re ati adeun ojo la bo ba ne <language> duro emi aduro ati adeun re there much are make we know you go go Ama tena ama tena megwano we iemetimo wipe megwano we megwano we iyo iyo iyo iyo iemetimo wipe megwano we megwano we iyo iyo ever suffer wa ba mi ni le memo ti ro lo lufe mo ti ro lo lufe o lo lufe ni bi give it over to lord ati adeun re o Lemwa <speaking> jola <in foreign language>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 hecho Sebastián. Como si lo hubiéramos tenido al ladito nuestro, ¿verdad? Sí, vamos con esta sección que como es nueva vamos a recordar que es esas artistas que han estado en nuestras madejas Tutti Frutti previas y que siguen haciendo cosas nuevas y que no por haber gastado el cromo ya de usarlas no podemos volver a hablar de ellas, así que actualizamos. y es que además de Me llamo Sebastián hacía mucho Que no hablábamos porque de hecho fue... De las primeras madejas. De sí. las primeras que hablamos. Primer Tutti Frutti, Javier Amena y Me sí. llamo Sebastián. Sí. Toma sí. ya... Qué fuerte, ¿eh? A los orígenes. Pues resulta que A hace, ver, venga, dilo, dilo. que lo teníamos que contar, que eh, gracias a Alicia a nos enteramos que hace un mesecito más o menos que venía a tocar a un bar de Bilbo. había de Fuga vamos a nombrar también este maravilloso bar. Sí, que tiene una programación bastante currada. Así que... Sí. Aupa au ahí. Pablo. <risa> Y nada, pues ahí fuimos como fans, como groupies. Fue un concierto súper íntimo, súper acústico. Nada de electrónica ya, ni nada así. Y descubriendo una parte de Sebastián que no conocíamos, ¿verdad? Pues sí, también como de Showman. Bueno, la parte también como ilustrador, dibujante, uh -huh. poeta. Uh -huh. Toda esa parte también estuvo presente. Y cayeron algunas canciones de su último disco. Uh -huh. Y es que tenemos un disco recién sacado del horno. Y diréis, que estaba? ¿De gira? ¿Venía de Chile? A... ¿De gira por aquí y en Bilbao? No, ahora mismo no reside en Chile, reside en... ¡En Zamora! ¡En Zamora! <risas> ¿Qué te parece? ¿Cómo te quedas? Pues sí. Le tenemos súper cerquita y, bueno, eh, eh, os damos ya los datos para que podáis escuchar bien su último disco. Hablamos de 10 de espadas... Un disco muy especial porque a nivel de creación artística también Sebastián está pasando por un momento especial. Creo que también el venir a Bilbao a reconectar con esa parte de músico fue fue importante. Para nosotros fue muy importante poder verle. Muy leerle. importante. Sebastián, mm, te queremos. Sí, sí. De la manera en la que quieras, eh, más de forma más cercana, más lejana, pero no abandones esta otra parte tuya musical que nos sigue aportando muchísimo así que nombrando que está cerquita que quien quiera traerle, él nos dijo que estaba encantadísimo de venir vamos a poner una canción de este último álbum con un estilo un poquito distinto sí, vamos a escuchar a la vez que nos habla también pues de estas marabuntas mentales en las que a veces nos metemos y que refleja de manera gloriosa me llamo Sebastián a a la vez centro de la señal